Tá Yo lo ve, suuvi amista ta, bosora arti te, koran arti ko ya, a sing bo lorico sa So Yeah. <laughs>